Yo me deshago hablando con mis mejores amigas, aunque tenga pocas. Cuando veo a unos videos de. que me gusten. Llorando. Con videos de YouTube que me gustan también. ¿O hablando con mis papás o. no sé, tono? Pensando en lo que pasó. Haciendo chistes malos. Jugando. Confiándole a mis mejores amigas, escuchando música, estar con mi perro, llorando <risa> y patinando. No. Hablando y llorando. Tratando de ser lo mejor en lo que hago. Viendo. Comiendo helado. Jugando videojuegos. Llorando. Llorando, escuchando música o hablando con mis amigas a ver si me pueden ayudar. Sin pensar en eso. Cerrando los ojos, analizando el problema, pensando en comida y ahí las cosas van a salir mejor aunque no lo sepan. Abarcando la gente, viendo videos que me gustan. cuando Con el humor, amigos y seguir para adelante y no pensar en eso. de fuerte la pelota. Eh, hablando con mi mamá y después de subir al baño y pegarle fuerte a la pared.